A mí me encantan. Sí, sí. <ríe> Además yo me paso el día cuando veo una florecita fotico para aquí. ¡Fotico, es verdad, En las redes sociales lo vemos, ¿no? Sí, sí. A mí me gustan qué, qué las flores. Te preparas las fotos en las imágenes